Pablo, buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí, bien, bien, todo bien. Bueno. Dígame. Eh, Walter, eh, nada, fuiste a San Luis y recorriste ahí eh, el lugar de detención de estos sí. pampeanos. Contanos, sí. a ver, eh, eh, en qué condiciones ay, están. Pues, yo eh, hace dos meses atrás tuve la posibilidad de ir a, a, un, a un curso a Santiago del Estero de, de, de sistema de acusatorio y nos fueron a ver una visita de cárcel que se construyó hace un año en Santiago del Estero. Y las instalaciones me sorprendieron y realmente las la instalaciones de San Luis son similares a esa obviamente un poco, un poco eh, más viejas porque tienen eh, más, más años de construidas, pero digamos le, el formato de la cárcel es igual a, a, a esa cárcel de Santiago del Estero, tienen todas las condiciones, sobre todas las comunidades, tienen todos los talleres que pueden eh, llegar a tener en ese lugar, en la escuela con aulas virtuales su biblioteca, o sea, es su hospital de primeros auxilios para las urgencias en el lugar, la, la, los calabozos que visitamos están correctamente, duermen de a dos personas o en algunos casos de a una porque eh, no están todos ocupados, eh, hay, eh, hay espacio suficiente para que estén bien, cada pabellón tiene sus patios interiores, tiene sus talleres de carpintería, de herrería, de granjas, donde tienen ovejas, cabras, gallinas. Bueno, o sea, eh, tienen un complejo muy muy interesante y es comparable con ese que visité hace dos meses atrás en el Santiago Lestero. es la misma infraestructura, la mía, el mismo diseño y está, está acorde a la a la modernidad que se exige para para estos detenidos que están condenados y tienen que hacer un proceso de reinserción social, obviamente. Mm. Eh, Walter, eh, y por lo que viste, eh, ¿están en mejores condiciones edilicias eh, y de posibilidades de reinserción eh, en esa provincia que acá en La Pampa? Eh, sí, por, por digamos por dos cosas. una La mayoría, muchos estaban en la alcaldía. En la alcaldía no pueden claro. hacer nada. Pueden claro. estudiar, no pueden trabajar, no pueden reinsertarse como corresponde. ¿Me entiendes? Sí. Y el otro tema es que los que estaban en la U4, la U4 hace 10 años. Mm. No es lo mismo el edificio este que el de la U4. Es otro diseño, otro otra perspectiva, otra cosa. Es es mejor la infraestructura, los baños, el pabellón, los patios interiores que tienen, la amplitud de espacio que tienen, es otra cosa. Claro. Walter, eh, y... Está, Sí, dígame. No, no, le iba a consultar. ¿Y ellos qué dicen, eh, los detenidos? ¿Pudieron charlar con ellos? No, nosotros los, sí, sí, hablamos mm. con todos. Yo, lo que pasa es lo, la gente de Recursos a mano se entrevistó con, todo, eh, con toda la gente. Nosotros lo nos entrevistamos con los que son defendidos nuestros, obviamente. Sí. Están conformes con el lugar bueno, y, bueno, están esperando a ver cómo se reincorporan al trabajo, cómo, cómo eh, siguen cursando algunos la escuela como la estaban cursando. Y, bueno, todo lo... Toda la, toda la expectativa que tiene alguna persona para, para insertarse y poder seguir eh, progresando en el régimen progresivo de la pena para obtener los beneficios que le corresponden. Sí. en Algunos delitos, obviamente por la ley nueva, eh, esos beneficios recién en el último año se obtendrían. Pero, digamos, eh, la mayoría trabaja para obtener esos las salidas transitorias, la libertad asistida, la condicional, el beneficio que le corresponde en su momento. Claro. Eh, Walter, y con el tema del desarraigo, eh, las familias, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo están haciendo? Eh, ¿Pueden viajar eh, a bueno, San Luis? Derechos Humanos se comprometió ahí, la Secretaría de Derechos Humanos, a través de doctor Fases se comprometió a, a dos colectivos semanales, uh -huh. eh, llevarlos al lugar a, eh, a los familiares para que tengan contacto con los internos. También, obviamente, pueden viajar en, en sus automóviles particulares o medios particulares la gente para visitarlas. Las visitas son de 8 a 17, nos habían dicho ahí en el, en el establecimiento cuando estuvimos con, con el jefe del servicio. Claro. Eh, y, y, y vos me decís que hay compromiso como para poner este algún vehículo. de, de Sí, sí, de la... sí. sí lo, lo, eh, lo, eh, la Secretaría de Derechos Humanos se comprometió a... Dos colectivos por mes va a haber para ir a la provincia de San Luis a visitarlos. Claro, porque es un problema ese que estén lejos de su familia. también. Es la distancia es, sí. es el único conveniente la distancia. Y bueno, mm. y de acuerdo, el, el Superior Tribunal ayer o anteayer resolvió una vía corpus donde uno de los eh, dijo, dijo que no había desarraigo, que no afectaba, que no había una condición de agravamiento de la pena y avaló el traslado de estos presos o detenidos condenados a a la provincia de San Luis que creo que yo en las condiciones están mejor que en la pampa. Ah, bien, esa es la realidad. Bien, eh, bien Walter. Nada, queríamos tener un panorama eh, de lo que había sido la visita. Sí, eh, sí, no, no, no eh, fue fue interesante. Fue lo, lo comparo con los establecimientos, digamos, tuve la posibilidad de comparar en dos meses mm. los establecimientos carcelarios, son los dos similares de la misma infraestructura y bueno eh, y, y tienen prácticamente los mismos talleres y bueno las comodidades son muy muy extensas hay mucho espacio para hacer muchas cosas, bueno obviamente está, eh, está este establecimiento está a 200 kilómetros de San Luis Capital, está entre el límite entre la Rioja, San Luis y San Juan o sea, es eh, una zona media desértica, pero que bueno, que a medida que vayan los, los internos habitándola y poblándola eh, se va con agua se están haciendo sus propias huertas bueno, eh, Los distintos trabajos que hacen los internos para lograr sus beneficios, obviamente, como dije. Bien, Bien, Walter, no sé si quedó algo, si no, sí. gracias por estos minutos. No, no, gracias a ustedes por haberse comunicado y bueno, a su disposición por cualquier cosa.